Cuando la tarde la enguidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Son tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece de ti Cuando la tarde la enguidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Constito canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza y lleva el sabor Manuel en su amargura pasa incansable la noche moliendo café y cuando la tarde languidece se renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece ver La tarde la enguide se en las sombras, y en la que tú los cafezales vuelven a sentir, es un tristo canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir, cuando la tarde la enquitez te renacen las sombras, y en la que tú los cafezales vuelven a sentir. ...que son canción de amor de la vieja molienda... en el letargo de la noche parece decir... ...una pena de amor, una tristeza... ...lleva el sambo Manuel en su amargura... ...pasa incansable la noche moliendo café... ...cuando la tarde en la ida, se renace en renacen las sombras... Y en la que tú los jacendales vuelven a sentir eso tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Y en el letargo de la noche moliendo café